Eh, de los familiares, de alguna manera nuestra también, y se ve que el cónsul argentino recibió órdenes expresas de estar con nuestra compañera, colega paraguaya, Daisy Hidara que es abogada de varios presos políticos del PP, entre ellos de Carmen Pizalba, y de los familiares de las nenitas, de algunos tíos de las nenitas, y la uh -huh. verdad que hicieron lo imposible, se pelearon duramente con, con el fiscal, con la jueza ministro que salían públicamente a decir no les vamos a entregar el cuerpo, que vengan los padres acá a entregarse y recibir los cuerpos, y esas esas es, este fanfarronadas típicas de, de señores legales, ¿no? Este claro. así que la verdad que en, en ese sentido el cónsul tuvo eso igual si va adelante el papel que corresponde, que es representar y hacer todo lo posible para para rematear o para conseguir los cuerpos de los ciudadanos argentinos, son nenas argentinas. Uh -huh. A de que sus padres sean paraguayos, se han nacido acá y son compatriotas. claro Eduardo, y teniendo en cuenta todas estas irregularidades no en la investigación que lleva adelante la justicia paraguaya, eh, ¿cuál es la postura que tienen organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o mismo la ONU en este caso en particular? Bueno, han sido muy muy muy duras para el nivel de diplomacia con el que generalmente se mueve. La verdad es que nos sorprendió a todos, eh, sobre todo a la gremial. Nos sorprendió muchísimo la actitud de este, esos organismos este eh, internacionales, porque han tenido una actitud durísima, escribiendo explicaciones al Estado paraguayo, casi dando por sentado los extremos eh, y planteos de la gremial de abogados, Nosotros acabamos de presentar, ya está recepcionado, recibido, este, acabamos de presentar en la en la ONU una defensa, un planteo de denuncia al Estado paraguayo en existencia de Niñez, así que, y tenemos preparada una batería de, de, de denuncias que las estamos preparando. Y la verdad es que hasta ahora los organismos internacionales, eh, sin que le pidieramos que le pidiéramos, salvo alguna cartita, alguna referencia, pero comúnmente, este salvo por las referencias muy muy por arriba, se han, se han manifestado con dureza y con preocupación por lo que ha hecho el Estado paraguayo. Uh -huh. Eduardo, eh, vamos a seguir muy de cerca el, el caso. ¿Qué se espera para esta semana específicamente? Bueno, eh, para esta semana las niñas ya eh, eh, fueron enterradas en Paraguay, Nosotros vamos a hacer lo que las familias nos digan, si las familias quieren repartear. Pero el tema de la repatriación no es por la repatriación misma, porque hay este, muchos familiares, pero muchos familiares allá que quieren que las niñas estén ahí porque las consideran propias, porque la, la verdad que están siendo de alguna manera como como como endiosadas estas, estas donenitas, ¿no? Eh, entonces, si... ...si los familiares de acá y allá aceptan la repatriación... ...nosotros vamos a hacer lo posible para que sean repatriadas... ...que independientemente de dónde terminen descansando finalmente... Eh, ...estamos haciendo mucho esfuerzo... ...para que algún equipo de antropología... ...sea el equipo el famoso equipo de antropología forense argentino... ...como algún otro... este ...pueda ser una, una pericia definitiva... ...una pericia imparcial... ...una pericia independiente... Este tuvieron muy arregañadentes el el forense judicial reconocer que las niñas efectivamente tenían 11 años, uh -huh. eh, 11 años y un poquito más, dice, respecto de una, eh y no 17, 18, como decían eh, los comandantes de las Fuerzas Armadas, el general Rao, el presidente, Ardo y, y prácticamente casi todos los ministros, ¿no? entonces la idea ahora es que en algún momento se adelante una pericia independiente eso es lo que se sería y por supuesto las denuncias corresponden hasta hoy el estado paraguayo este no ha pedido no ha, no ha tenido pero ni una actitud de, de disculpas han ratificado a todos sus responsables el presidente Andrew está ratificando a todos sus ministros ministro de defensa el ministro de interior. Al general, es está claro que tiene una actitud, lo que nosotros denunciamos, de, no de ahora, sino de hace más de 15 años, con otros gobiernos incluso, ¿no? tiene El Estado paraguayo un Estado terrorista, un uh -huh. Estado guerrerista, un Estado que de ninguna manera pretende resolver el tema del campesinado y de la tierra hablando, sino este con un altísimo nivel de violencia, como ya pasó en Kruatés, este y en otros lugares han asesinado masivamente campesinos, y lo van uh -huh. a seguir haciendo, claro. intentando hacerlo. Uh -huh. bien Bueno, quedamos pendientes entonces de las novedades que surjan de la causa. Eduardo, te, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo a ustedes y a la audiencia lo escuchábamos entonces, Eduardo Suárez, integrante uh -huh. de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, sobre una causa, sobre un operativo militar que terminó con la vía de dos nenas argentinas allá en Paraguay. Así es, vamos a seguir de cerca eh, a ver cómo se desarrolla y qué intervención tiene el gobierno argentino. No alcanza solo con el cónsul argentino de Asunción, veremos eh, si la Cancillería Argentina toma cartas seriamente en el asunto, para esclarecer y sobre todo para avanzar en el juicio y castigo a quienes, digamos, hablamos mucho de seguridad en la Argentina. Uh -huh. porque Porque nos preocupa que pase lo mismo en país, que países en los cuales ni la seguridad ni las fuerzas armadas están en funciones a favor del pueblo. Uh -huh. Ahí, digamos, es doble el, el asunto. Paraguay obviamente viene de una crisis política de larga data. Eh, recién eh, Suárez mencionaba la masacre de Curuguaytl, Cuaruguaytí traducido, uh -huh. eh, pero la masacre de Curuatl, que tuvo lugar en 2012 y que utilizó la oligarquía paraguaya para desplazar a Lugo en un golpe parlamentario. Así eh, 11 campesinos asesinados por el Estado paraguayo. Eh, así que, Vamos a ver cómo resuelve particularmente este caso y obviamente continúa la discusión de la Tierra en América Latina en su conjunto, en este caso el foco en Paraguay. 11 de la mañana, 6 minutos, Tanda Noticias y seguimos. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3 Más vivos que nunca.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 informan 53 nuevos fallecimientos por coronavirus en la argentina con el detalle la subsecretaria de acceso a la salud de la nación carla bisotti en el día de ayer se confirmaron 6 mil 986 nuevos casos de covid 19 el total de los casos confirmados en argentina desde lo que va en lo que va de la pandemia es de 478 mil 792 son 13 casos en las islas malvinas 9 mil 912 son los fallecidos son las personas que se han notificado en en total, como fallecido a causa del SARS-CoV-2, 2.512 son las personas que tienen diagnóstico de SARS-CoV-2 confirmado, que están internadas en camas de terapia intensiva. Son 357.388 las personas que se han recuperado, 8.256 las altas que se dieron en el día de ayer. economía China volvió a ser el principal socio comercial de la Argentina. La Cámara Argentina de Exportaciones informó que el mercado del país asiático representó durante el mes de julio el 11,3% de las exportaciones totales de productos argentinos y el 21,9% de las importaciones. El comercio exterior con China sumó 1.303 millones de dólares, algo menos que en junio, y mantiene la preponderancia de los últimos meses ante la pérdida de gravitación de Brasil. Las principales exportaciones argentinas a China durante julio fueron de porotos de soja, un 50% carne bovina congelada deshuesada 20% y grasas y aceites animales o vegetales un 9%. Catamarca. Se cumplen 30 años del crimen de María Soledad Morales. Esta tarde a las 18 vía Zoom, Ada Risardo la madre de la víctima, la hermana Marta Peloni y la periodista Fanny Mandelbaum participarán de un panel junto a compañeras del Colegio de María Soledad en el que presentarán el cronograma de actividades para el resto de los días. El asesinato de María soledad tuvo una amplia repercusión a nivel nacional motivó las marchas del silencio y terminó con la renuncia del entonces gobernador Ramón Sadi y con la detención y posterior condena ya cumplida de Luis Tula y Guillermo Luque. Luque vive hoy en pleno centro catamarqueño, tiene un hijo y se mantiene con las rentas de las propiedades que le dejó su familia, en tanto Tula también vive en la zona céntrica, tiene dos hijos con su expareja, es abogado penalista tras estudiar en la cárcel y tiene un estudio jurídico más información en tri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 a través de www.radiografica.org.ar Una nueva hora aquí en Desde el Barrio, día lunes, día lindo de lunes. Tenemos toda una semana por delante completa, no hay feriados. ¿Cuál es el no? próximo feriado a todo esto? Eh sí, octubre falta, ¿no? eh, En septiembre, septiembre tenemos el Día del Estudiante, pues me ha pillado. Ah, día de, claro, día, el, día de la Primavera. Ah, el el día, día del Maestro, maestro claro. tenemos también eh, pero claro, solo para la comunidad educativa. Claro. Eh, si no octubre, bueno, el 17 de octubre es una fecha patria, pero no es feriado todavía. El, dos, el 12 de octubre está Día de ex Día de la Raza. Hoy Día de la Diversidad Cultural. Día de la Diversidad Cultural. Qué extraño, ¿no? Bueno. Eh, bueno, falta bien. no tenemos feriados entonces a, eh, falta no tenemos feriados en a septiembre a menos que eh, inventen algo nuevo pues yo me atrevo a decir que puede haber fase 1 en septiembre si seguimos así pues sí que se toca el botón rojo dentro y, de poco a ¿Puede ver ser? el tema eh, el problema es cuántas veces podés tocar el botón rojo o cu por cuánto tiempo claro eh, recordemos que esto eh, está entre comillas eh, etapa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 parecen que vayan, no parece que vayan a mejorar. De hecho, tuvimos aquí como siempre al aire a Jorge Rachid, uh -huh. que dio la escalofriante de cifra de para diciembre, Si seguimos así, vamos hacia los 260.000 fallecimientos. Sí, si eh, no cambia nada y si los no números sigue si igual. Todo sigue subiendo." Lo Está bien. Ponele que